Señor, bienvenido a Royal Palace Tenemos la suite presidencial lista para usted Como cortesía de la casa le enviamos una botella de champán Y frutillas con crema El jacuzzi está listo y lleno de Pirañas Infestado de pirañas Así que apúrense, más rápido Debe que merecen estar acá vamos, con... Muy pronto veremos de qué están hechos Pelotón La fama está en juego EBN, el canal de cine El